おちゃ enteros y おちゃ enteras。 c ¿O r d escucháis r o o e s Play Kids con Ricky García? Poneos cómodos mientras yo preparo la mesa. Esto es Play Kids con Ricky García. y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 you、no. En que este puede que sea uno de los riffs de saxo más populares de todos los tiempos. Lo compuso Jerry Rafferty en el 78, pero a nosotros nos encanta este cover de Undercover, de esto que se llama Baker Street. Dedication Day. e s、pues、t a b a hablando yo ahora con, con Brian, que nos llama desde Cadalso. Me ha parecido un tío súper simpático. Hola Brian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricky? Muy bien. ¿Qué tal el viernes por la tarde? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, por aquí descansando en la finca tranquilamente. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama la perrita? Turma. Turma, qué bonita, qué, qué raza es. Es, bueno, es un cruce con bodeguera y no sabemos qué más. Da igual, sea lo que sea,、eh, se quieren con locura, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí, sí. Aquí estamos todos en familia celebrando que es el c u m p l e de mi madre. Ah, es、sí, el cumpleaños de tu madre, ¿cómo se llama tu madre? Jenny. Jenny. Sí. Muy bien, muy bien. Y, que, y me imagino que querías dedicar una canción a tu madre, ¿verdad? Sí, sí, claro. Bueno, va, pero antes, venga, un par de iconos de los 80. Bueno, pues yo, como te he dicho, que soy del 92, ¿Sí? pero por lo que sé, me encanta Mecano. Mecano, fantástico. Hoy no me puedo levantar, por ejemplo. Qué gran canción. Y, y las pelis de Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios, por ejemplo. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, te, te voy a poner si te parece una, una música de una serie. Esta es facilísima, ¿eh? Facil... Además, es, es de, además es de los 90, seguro, seguro que la recuerdas.、Ah, mira, ver. A, ver, a ver si te suena, mira. Eran dos los protagonistas. 俺たちの1つは Sony の、no ¿eh? <U f. S> 1つの Ricardo。Sony Crockett と Ricardo Taps。 Lo tengo en la punta de la lengua, pero es que no me viene el nombre. Corrupción Miami, en. n m i a mi p a y Miami, Miami! ¡Muy bien, bien! Es que, sí,、no、puedo, es que os, doy, os lo digo todo ya, es que no puede ya, ser. Ya, ya, y <risas> Es mi madre la que me lo ha dicho. Tengo, ¡Ah, qué guapo! o h q c é guapo! ¡Ah, qué guapo! ¡Ah, qué guapo! o s h qué guapo! ¡Ah, q n é g u a p e a h qué guapo! ¡Ah, qué g a p o ¡Ah, qué guapo! ¡Ah, q u e guapo! ¡Ah, qué guapo! ¡Ah, qué guapo! ¡Ah, q u e guapo! ¡Ah, qué guapo! ¡Ah, qué guapo! ¡Ah, qué guapo! ¡Ah, qué g u a n Sí, sí, claro. v e n Sweet d r e a m s de los Euritmix. Fantástico. Gracias, Brian. Feliz Semana、a、Santa. Sí, muchas gracias. Igualmente a todos. Gracias. Ahí están e Unitmix. c u c n a n o s con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Play k e s s Con Ricky García. v á m o n o s ahora mismo hasta Logroño 96.0 en la FM. Ahí está nuestro amigo John. Hola, John. Hola, buenas tardes, Ricky. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Bien, mejor que bien, ¿eh? Se ve c i r Ah, bueno, <risa> eso es fantástico. Además, un motivo de celebración, ¿eh, John? Sí. ¿Y,、claro、por, y, por, sí. y, y por qué razón estás mejor que bien, John?、Eh, primero, porque empieza la Semana Santa. Y segundo, porque mañana es el cumpleaños de mi primo Iker. Ah, es el cumpleaños de tu primo Iker. ¿Cómo os queréis ¿Sí? entre los primos, no? Sí, joe, d que sí. Ah, muy bien. Y creo que el motivo de tu llamada es para dedicar una canción. Sí, vale. vale. Quiero dedicar la canción de It's My Life a mi primo i k e r Vale, perfecto. Escucha, ¿quieres, hacer, ¿quieres que yo te haga un regalo a ti para que tú se lo hagas a tu primo i k e r Vale. Sí, pero me tienes、sí. que adivinar de qué serie de televisión se trata esta banda sonora, ¿vale? <risa> Perdón que me ría porque es que lo voy a intentar, r ¿eh? Lo、Venga. voy a intentar, no te prometo Va, nada. Ya verás cómo es muy fácil, mira. La Pantera Rosa. Bien. Estaba chupado, te lo he dicho, primera, no. ¿eh? Macho, a la primera, Max, o a la primera. A la primera, d i c e Pues te voy a regalar una camiseta, mira por dónde le vas a poder hacer un detalle a tu, a tu、vale. primo. Venga, y quieres la canción de. It's My... Venga, preséntala tú,、va. John, adelante, e、vale. c n m o quieras? Pues quiero.、Eh, bueno, le vamos a poner la canción de Is t My Life a mi primo Iker. Eh. Que mañana, bueno, el domingo viene y, y pues vamos a poder celebrar el cumpleaños todos juntos i t allí con la familia. Así que, Iker, para ti esta canción. Espero que te guste. Gracias, John. Un beso. a ti, chao, chao. Ahí está. It's my life, the Bon Jovi. i t e n a s o f o the b o n h e a i When I shout it out loud, it's my Ahora mismo, hasta h a a s t d ó n d e aquí hasta Pontevedra, Rías Baixas, o sea, ahí está nuestra amiga Lurditas. Hola, Lurditas, hola, ¿qué tal?、Ricky? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo, ¿Cómo estás, Lurditas? Bien, bien, encantada de escucharte. Igualmente, bueno, por, por fin, por fin lo conseguí. ¿El qué? Salir por la radio y dedicar una canción, sí. No, escuchas a Diamond y h y, y habla contigo. Ah, bueno, pues es un placer, e h igualmente, es mutuo, ¿eh, l u r d i t a s Oye,、sí. l u r d i t a s escucha.、Dime. ¿Quieres que te ponga una banda sonora de una serie de televisión y si me la adivinas te regalo una camiseta? ¿Qué te parece?、Ah, ya se la pedí a la chica, pero bueno. Venga. Y aquí, perfecto. Venga, va. <risa> a, a ver si la adivinas, ¿eh? Mira. Esa. Era... e s l a que estaba pensando yo ya. ¿Cuál? ¿Y cu cuál es? ¿Cuál es? La del equipo A.、Este. La del equipo A. Muy bien. n v a o s y, y yo soy la, el equipo B también. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres, Lourdita? s Bueno, Lourdita, se s c u c h a Me has dejado que elija yo la canción, ¿verdad? Sí, vale. Sí, por ahora tienes que decirme a quién se la quieres dedicar. Pues mira, a todos vosotros. ¿Sí? ¿Ah, ahí al equipo Kiss. Sí. Y a todos los oyentes. Y por supuesto para mí. Ah, bueno, perfecto. Oye, que sepas que la semana que viene, aunque no estemos el equipo de Play Kids, por las tardes va a seguir habiendo la mejor música del mundo, ¿eh? Ah, ah eso ya lo sé. Y os tengo todos los días. Ah, fantástico. Oye, pues ¿sabes qué canción te he elegido, Lurditas?、Um, me imagino que sí. A ver, bueno, lo、bueno, imagino. A ver, a ver. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, queda, e d a Un icono de los 80, ¿eh? La canción del trío que se llama Da Da Da. Gracias, l u r d i t a s Que pa' sí, buena semana, s Santa. s Igualmente guapa, un beso. Qué canción tan original. ¿Qué s l s a q a s a o u e o q u o q u o q Love y e u though it didn't show Ain't no big nigga, l e a k e me, mate Ain't no big i g g leave me, mate Ain't no big nigga, leave me, mate Ain't no big nigga, leave me, mate Da, da, da ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、だ、だ、だ、だ、だ、だ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、だ、だ、だ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、だ、だ、だ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、ただ、た e m p u l a r o n el Casiotones? ¿Empulsaron el Preset número uno? 606-712-658. Los viernes son para divertirnos, para pasarlo bien con vosotros. Es nuestro Dedication Day. De Mazo de Trío, da, da, da. Esto es. 606-712-658 y es nuestro dedication day. Y ese t es uno de los temazos de Shalet Spitter y los suyos, Texas. Bueno, l h o llegáis mal arranco. n La información en tiempo real en el boletín de las 7, las 6 en Canarias. Y luego, wow, luego te tengo una selección preparada para la última hora que te va a encantar. Esto es Kiss.